Yo no dudo que la empresa haya participado de la dictadura, la forma en la que se maneja, el desinterés que tiene por su propia gente, haber visto en el 2011 que cuando la gente necesitaba un pedazo de tierra, la mandó reprimir, tuvo que ver cuatro muertos para poder recién tener que liberar 40, 60, 80 hectáreas para poder hacer viviendas, hacer un proyecto de mil viviendas y que ahora se intenta tapar ...todo eso para dejar en, este, en relevancia que es una empresa solidaria... ...no, no, la empresa no es solidaria... ...la empresa lo único que le interesa es crecer económicamente... ...los trabajadores son un número más... ...es un elemento descartable dentro del proceso productivo...